Radio Universidad presenta Estás a punto de cruzar el umbral Que divide la realidad de lo sobrenatural Ahora estás Del otro lado Buenas noches, eh, los, les damos la bienvenida a este nuevo programa de, del otro lado Estamos transmitiendo eh, como siempre a través de la frecuencia 88.5 FM Radio Universidad Y pues eh, bueno, esto los miércoles a las 9 de la noche, que estamos precisamente comenzando en punto de las 9 de la noche Y en los controles técnicos antes que nada, porque nunca casi nunca lo mencionamos, está el, el buen Sidney Torres o en su defecto, y eso sí, muy en su defecto, puede estar por ahí Ricardo Muñoz, que bueno, ya lo vienen a relevar, y pues ya es otro, es otro tipo de cuestión. Y está también el Alito Carrillo en, la, en los controles de grabación, este mi cuñado por acá medio, medio jetón, pero aquí anda también. Y también está el buen mi buen amigo, compañero y amigo, nuevamente, valga la redundancia, el señor Enrique Aguilar. Muchas gracias José Luis, igual. Eh, compañero y amigo Y bueno pues hoy un tema muy interesante ¿no? Así Algo es, no les, no, no les dijimos la semana anterior Porque los queríamos tener así como que en suspenso Pero fíjense que vamos a hablar De un tema que, que De veras, eh, así como dijimos Con el de Juan del Jarro Que había mucha tela de donde cortar Este también hay muchísima tela de donde cortar Y que vamos a hablar alrededor de Pues yo creo que unos tres programitas Estaría bien también eh, Tres programas, vamos a hablar acerca de Del de Los exorcismos y el caso del exorcista Bueno, los exorcismos en general Porque, eh, bueno, en un momento les voy a les voy a leer un poco de información que traigo por aquí al respecto Pero resulta que, que la película aquella que ustedes han visto por ahí muy famosa Que es la película El exorcista que data de por allá de Es de como principios de los 70, ¿no? Sí. mediados Sí, es por ahí por el 72, ¿no? Por, por ahí, ahí más o menos O sea, la, la película es... es, sí. es antiquísima, se podría decir ya. Bueno, pues sí, ¿eh? sí. ya tienes más de 35 años. Sí. <risa> pero fíjense que a pesar de que la película es tan vieja, sigue impactando a muchísima gente. De hecho, a mí en lo personal es una de las películas de horror que me sigue que me sigue causando, causando miedito. O sea, lo debo de aceptar. Se me hace una película, como siempre lo decimos aquí, muy bien lograda. Exactamente. Hay una cosa que es importante, que esta película digamos que viene a inaugurar un género de este, yo no, no, no encuentro el nombre todavía pero es un género de terror o de horror o de suspenso que, que marca eh, lo, que, lo que hacia adelante viene en cuanto a ese tipo de películas por ahí hay algunas de Vincent Price con, con, con eh, temáticas de mesmerismo y sí. cuestiones de somnolencia que van también muy ligadas de repente a este tema. no Sí, así es, pero uh -huh. eh, tienes razón, en realidad cuando salió El Exorcista sí. hasta entonces no se había visto algo más, más grotesco hasta entonces, ya después empezaron a, a como que, como, como dices, como que creó una escuela este tipo de cine y de allí empezaron a aparecer películas Este, todavía mucho más sangrientas de hecho por ahí salió, vamos, vamos a empezarnos a meter en otras cosas que no, son, eh, que no son el tema del programa, pero empezó a nacer entonces este, lo que llamamos eh, ahora, que conocemos mejor dicho como cinegor, que no es otra cosa más que sangre por ahí, sangre por acá y sangre por acá y tripas por abajo y tripas por arriba, ese es el cinegor, <risa> <risa> efectivamente sí. y, y el exorcista precisamente fue la punta de lanza para, para todo esto, pero luego hubo dos partes más por ahí o sea hubo el exorcista todavía el exorcista 2 y 3 que no causó el mismo impacto que la primera porque eh, pues seguía siendo la misma la misma niña nada más que como que la seguían atacando como que el demonio la seguía atacando y pues ya realmente ya no era tan creíble o sea las, las dos siguientes películas ya no fueron tan creíbles y inclusive la protagonista que fue esta linda Blair si mal no recuerdo eh, ella Eh, asegura hasta la fecha que esa película la marcó de por vida, no por el hecho de, de que digamos que, ay, es que fue, fue producto de una maldición porque hizo una película de ese tipo, no por eso, sino porque a partir de ahí le estereotiparon con el personaje de la niña poseída bueno. y jamás volvió a obtener un buen papel en ninguna otra película. Sí, y, y bueno, no, no, ¿por, qué, ¿por qué decíamos esto? Algo que tú reiteras un poco con esto, José Luis, que. Eh, Este género que se inaugura con la aparición del exorcista rompe con un esquema un tanto fantasioso del terror. No, no hay que perder de vista esto. Sí. Es decir, no, ya no son las, los monos esos feos que aparecen y asustan, ¿no? Uh -huh. Ya es algo más eh, cercano Ajá. a la realidad, ¿no? Así es. Algo que eh, según eh, según eh, los que piensan o los que suponen en realidad en ese tipo de posesiones puede suceder, ¿no? uh -huh. Es verdad, sí. bueno, eh, hasta cierto punto Porque sí, precisamente claro, claro. es lo que vamos a, uh -huh. a platicar el día de hoy Porque resulta que aun y cuando mucha gente seguimos maravillados con, con, ese, con esa enorme película que es El Exorcista Que eh, si usted no es miedoso se la, se la recomendamos si es que no la ha visto Pero resulta que el, el 80% de la película De lo que sucede en esa película es absoluta ficción Si no es que más, hasta yo le he hecho hasta como un 90%. Yo claro, creo. claro, pues por supuesto. sí no. La historia del exorcista no es realmente no. la que se cuenta en esa película. Inclusive, eh, que es parte de la información que tenemos por aquí, eh, resulta que, que, que el verdadero caso mmm, tiene poco o nada que ver con lo que estamos viendo ahí. Porque para empezar, el protagonista de la historia original era un niño, no una niña. No una niña. Niña. y además te voy a hacer una cosa y voy a aportarme un poco localista este, fíjate que en, en, en, las, en las calles europeas, en cualquier país en la Inglaterra victoriana o en, o en, el, o en el México de la colonia, yo te puedo asegurar que hay más de 60.000 historias en cada casa, uh -huh. ligadas con asuntos de satanismo, con asuntos de, de pues de misticismo con todo respeto para los gringos pues, pues yo no creo, a mí se me hace que como que aquellas figuras demoníacas que andan por ahí dicen, no, aquí no, y se van, ¿no? Sí, así es. ¿Verdad? Fíjate que eh, algo, algo muy curioso, y, sí. y este es, siguiéndonos dentro del tema de sí. lo que es la película El Exorcista, fíjate que por ahí eh, tuve la oportunidad de conseguir en, en DVD la, la versión esta nueva que salió, donde traía la escena nueva que del Paso de la Araña. El remix, el remix. Pues, no, pues sí, es el remix, ¿no? Realmente no es el. Remasterizada, dice. Remasterizada y, y. El remix. Remasterizada y este. Y con escenas extra. Después es algo, es algo así del, del tipo. Bueno, resulta que trae por ahí algunos. Uh, ya ves que los DVDs de películas viejas Normalmente traen por ahí algunos Algunos extra este, Reportajes o okay, que escenas sí, Alrededor del pues... Alrededor del tema y de, sobre todo de la película Pero uh, resulta que viene Incluido un mini reportaje Con protagonistas de la película Donde Donde cuentan protagonistas de la película Que, que les pasaron Cosas muy extrañas Este, durante la grabación de la película del exorcista, tanto a la protagonista Linda Blair como, como a algunos de los demás actores, eh, algo que, que viene a ser un poquito así como que, bueno, no, no sabemos si realmente quieran usar ese mismo, eh, quieran hacer publicidad de ello, como se suele hacer en, en Hollywood, porque también me gustaría tocar un poquito y así nada más de pasada porque no tiene nada que ver el, tem, el tema de la película de las películas también de de la profecía que también trae también reportajes en donde en donde también bueno la, la película trata de, del nacimiento de la, del anticristo y, y cómo va como cómo se va desarrollando su niñez o adolescencia hasta, hasta su etapa adulta eh, este, una trilogía muy interesante por cierto y, y fíjate que Que aseguran los actores de esa película De la profecía Que casi podían estar seguros Que dicen así textualmente Casi podríamos estar seguros que el diablo no quería Que nosotros termináramos esta película Como que ellos Ellos creían que estaban Que estaban cayendo A lo mejor en una, en una verdad Que el diablo no quería que se supiera Bueno, es lo que ellos Es lo que ellos dicen, pero te digo Puede ser mera publicidad, es lo mismo que dicen De la, de la película del exorcista no sé tú qué opinas. Hijo, pues lo que pasa es que discrepo yo de estos asuntos, ¿no? Y, y yo creo que eh, cuando estás tan, tan inmerso en un tema o en, una, o en un trabajo, uh -huh. llegas a creerte muchas cosas. Sí, sí. O sea, llegas a... a a inmiscuirte tanto que resulta que pensar la idea contraria se te hace con, contigo mismo una uh -huh. mentira y tal vez hasta una falta de principios. Muy, muy, muy bien dicho. ¿Verdad? Sobre todo el sí. caso de los actores. Sí, el caso de los actores. Uh -huh. el, el actor en cualquier tema se la tiene que creer. Uh -huh. Si no, está Frito. Amolado. Así es. ¿Verdad? Y bueno, este, ¿cuánto uh -huh. tiempo llevamos, Lalito? Ah, o sea, que nos, o sea que nos queda minuto y medio más o menos. Bueno, uh -huh. vamos a, eh, en estos tres programas, les vuelvo a repetir, este, ah bueno, antes no les di el número, tenemos un número en cabina que es 826-1347, ya llevamos la mitad del programa y apenas le estamos dando el número, <risa> se pueden comunicar ustedes ahí, o bien, pues, si alguien por ahí simpatiza con el internet, puede escribirnos a la dirección radio-leyendas.com leyendas .com. ahí pueden hacernos también ustedes todos sus comentarios al, al respecto sobre todo ahorita nos interesa que opinen acerca de este tema, este nosotros no estamos en cabina normalmente este, salvo algunas excepciones eh, venimos hacemos un programa en vivo pero pues bueno, hay ciertas dificultades que, que al menos a un servidor le impiden estar en vivo en estos programas, pero déjenos sus recados ahí con el buen Sidney Torres no hay ningún problema, él, él ahí los va a atender amablemente y nos pasa los los recados y si quiere incluso usted si, platicar con nosotros, dejarnos su teléfono para platicarlos en una experiencia, pues también estamos y Estamos en amplitud abiertos, modulada eh, en XXQ 1190 kilohertz Es verdad también, en amplitud modulada 1190 los jueves a las 5 de la tarde, mm -hmm. también estamos en ese horario. Y bueno, ahorita vamos, eh, lo que van a escuchar en un momento va a ser eh, una, una cápsula precisamente que preparamos ahí acerca del, del exorcismo y enseguida vamos a regresar Ya más a empaparlos un poquito más del tema Bueno, más bien acerca de las verdades y las mentiras De la película El Exorcista Para que vea usted nada más lo que hay que creer o no Demonios o seres sobrenaturales Que secuestran la voluntad del ser humano a través de la historia Han sido objeto de numerosas controversias Y de investigaciones en torno a ello Se cree que la persona que sufre de estos trastornos se debe a que no está en constante comunión con su religión y lo hace presa fácil de estos entes. Sin embargo, hay casos documentados de que se ha suscitado en gente muy devota o que al menos cumple con sus sacramentos mínimos de manera puntual. Todo esto forma parte de un fenómeno que se ha denominado posesión satánica o diabólica, y que solo puede ser contrarrestada con un ritual llamado exorcismo, Pero, en sí, ¿qué es el exorcismo? El exorcismo es la práctica que supuestamente consiste en expulsar los demonios o espíritus malignos de las personas o lugares que estén poseídos por ellos o corren el peligro de estarlo. El exorcismo lo ejecuta por lo general una persona dotada de una autoridad religiosa especial como el sacerdote o el chamán. La expulsión de espíritus malignos o problemáticos, fantasmas, demonios u otras identidades no físicas, mejor conocidas como ritos de exorcismo, existen en todo el mundo y su uso es común en aquellas sociedades donde se cree que los espíritus interfieren frecuentemente en los asuntos terrenales, ocasionando enfermedad, mala suerte y desastres. Los exorcismos son realizados por individuos apropiadamente entrenados, generalmente un dignatario, religioso o un adepto de ocultismo o la magia. Los ritos varían desde simples invitaciones a retirarse hasta ceremonias elaboradas algunas de las cuales incluyen bailes y trance donde se les pide a los dioses que ayuden a expulsar al ente ofensivo. Dichas ceremonias incluyen la oración, la producción de malos olores, quemar incienso, pronunciar vituperios y el uso de sustancias sagradas como hierbas, agua bendita o sal. El cristianismo asocia el exorcismo con la posesión demoníaca que se cree es causada por satán y es considerado como una batalla por el alma de la víctima. Solo los católicos romanos ofrecen un rito formal de exorcismo, el rituale romano, que data de 1614. Antes de que el rito pueda llevarse a cabo, deben manifestarse ciertos síntomas como la levitación, la manifestación de una fuerza sobrehumana, la clarividencia, el perjuro de palabras o frases religiosas o hablar en lenguas. El rito se caracteriza por la violencia. La víctima sufre de dolores, contorsiones extraordinarias, desagradables ruidos corporales, diarrea, escupitajos, vómitos y pronuncia malas palabras. La temperatura del cuarto puede variar alternadamente, de fría a caliente, y los objetos pueden volar en derredor. Se dice que el exorcismo es una oración para liberar del poder de Satanás, hecha en nombre de Jesús con el poder que él ha otorgado a la iglesia. Por lo tanto, no es una oración personal, sino de la iglesia, y solo un sacerdote nombrado para ello por su obispo, está autorizado para hacer exorcismo. Ya estamos aquí de regreso en Del Otro Lado, uh, de, ahora sí que para beneplácito de todos ustedes que, que siguen muy amablemente nuestro programa cada semana, que por cierto, fíjate Enrique que hace dos semanas, bueno más bien dicho hace tres semanas, porque bueno ya tenemos tantos programas adelantados que ya ni, ni cuenta nos damos de esto, hace tres semanas precisamente, eh, por allí se comunicó con nosotros un... Un, un amigo radio escucha Del programa de Ultrasonica que, que un servidor produce también los Aquí mismo en Radio Universidad Todos los lunes a las 9 de la noche eh, Nos habló para felicitarnos Por el programa especial que teníamos Que teníamos es, en esa fecha Pero fíjate que cada vez Me sorprende más que, que La gente que escucha el programa De Ultrasonica Casualmente la mayoría Te estoy hablando de un 60 70% son radioescuchas También del programa del otro lado Casi la mayoría que nos habla al programa Dice, oye también te felicito por el programa De los miércoles, porque también está muy bueno Incluso por ahí le mando un, buen sal un saludo Aquí a, a nuestro camarada Juan Que dice que incluso Los programas que hicimos acerca de La Llorona lo inspiraron para Componer una canción de rock <risa> Que habla acerca de la leyenda de la Llorona y prometió que en cuanto la tenga terminada Este nos la nos la va a pasar para que la, para que la programemos Este en Ultrasónica Pero obviamente la vamos a pasar aquí también sí, claro. y, y pues bueno vamos a volver así al, al tema nuevamente y, y mi buen Enrique Lo que te mencionaba, bueno de hecho te, Esto te lo venía mencionando ya de, de semanas antes te lo llegué a comentar Lo del caso del exorcista Se los voy a leer así, así textualmente Y voy a tratar de De hecho de cortar por ahí algunas cosas Porque esto me llevaría prácticamente el tiempo Que nos queda de programa eh, Dice el relato llamado El exorcista de la posesión demoníaca De una jovencita fue una novela muy popular De William Peter Blatty Que fue convertida en película Aún más popular La primera del ciclo moderno de horror, tal como lo comentaba aquí el buen Enrique, no hagas ruido cuñado, una buena parte del atractivo del libro y de la película fue la declaración de que estaban basados entre comillas en un caso real, el escritor del libro y el productor de la película reconocieron que se efectuaron ciertos cambios, ¿eh? ciertos cambios en ¿eh? casi todo, para hacer el relato más dramático y emocionante. Los cambios fueron amplios y de hecho alteraron la naturaleza del relato original, por lo que el libro y la película del exorcista deben ser considerados por completo obras de ficción sin bases firmes. En el libro y la película el sujeto poseído era una niña, mientras que en el caso real era un niño. Aparte de esto, los hechos disponibles sobre el relato original son muy escasos. Se llevaron muy pocos registros exactos y no todos los datos sobre el caso fueron publicados. Algunas de las personas involucradas en los sucesos ya murieron y otras no quieren más hablar de ello. Esto es lo que sabemos. El caso comenzó a principio de 1949. El sujeto supuestamente poseído era un niño de 14 años llamado Douglas Dean que vivía con su familia en un suburbio de Washington, D.C., La primera manifestación que la familia advirtió fueron ruidos extraños que provenían del cuarto del niño Pensaron que eran ratones y llamaron a un exterminador, pero no encontraron ratones Sin embargo, los ruidos persistieron Gradualmente los ruidos se volvieron más violentos, los muebles se, se movían hacia adelante y hacia atrás, era un gran recipiente, un gran recipiente un día se cayó del refrigerador sin razón aparente, una pintura saltó de la pared, las perturbaciones se concentraban en la habitación del niño concretamente, donde su cama se movía a veces toda la noche. Los Dean primero no hicieron caso de las perturbaciones, pero como continuaron y empeoraron, se preocuparon y comenzaron a discutir la situación con los vecinos. Estos quisieron reírse del relato, pero después de pasar una noche en la casa de los Dean, dejaron de reírse y se convencieron de que algo muy extraño estaba sucediendo. Entonces la familia llamó a un ministro de su iglesia, el reverendo Winston. El ministro... Admitió que era escéptico pero que estaba interesado en investigarlo más a fondo Así que pasó la noche del 18 de febrero de 1949 con Douglas Dean Después el, el reverendo describió lo que pasó Esa noche en una reunión de la sociedad de parapsicólogos en, en Washington DC Dijo que primero la cama del niño comenzó a sacudirse Luego se escucharon ruidos que parecían como un chasquido, un rasquido en la pared, el mismo, el, mismo, el ministro encendió la luz pero no pudo ver nada anormal. entonces pidió que el niño se sentara en un sillón, pero tan pronto como lo hizo la silla comenzó a moverse por la habitación con, lo, con lentitud, luego se movía hacia adelante y hacia atrás y finalmente tiró a Douglas al piso. Después el ministro decidió que era mejor Mantener al niño lejos de los muebles Le dijo a Douglas que, que tomara la, Su almohada y sus cobijas y durmiera En el suelo, pero pues eso no resolvió nada Porque el niño y sus cobijas comenzaron a moverse Por todo el cuarto A la siguiente mañana, el escéptico ministro Estaba convencido de que lo que, lo que presenció Era algo extraordinario E inexplicable Bla, bla, bla este, ¿cómo, cómo, es, ¿Cómo era ese? Este... ¡Jaime! ¡Jaime! <risa> El niño fue llevado al hospital de Georgetown para examinarlo física y mentalmente y las pruebas no revelaron anormalidades físicas. Las visitas al psiquiatra no, y no hicieron desaparecer las perturbaciones concentradas en el niño de 14 años, así que la familia Dean decidió finalmente hacer una cura drástica. Llamaron a un sacerdote romano para que practicara el antiguo rito del exorcismo para expulsar a los demonios que temían estaban controlando a su hijo. Estaban desesperados y usaron el exorcismo como su última esperanza. El sacerdote que realizó el exorcismo se quedó con el niño más de dos meses. Durante ese lapso, practicó el largo ritual unas 30 veces. Al efectuar el ritual, el niño temblaba con violencia y algunas veces gritaba con una voz que no parecía la suya normal. En mayo de 1949, cuando el sacerdote realizó el ritual, el niño no reaccionó con, con violencia como siempre lo hacía y el religioso pensó que pues, el exorcismo ya había funcionado y los demonios habían sido expulsados. Después de eso, la familia ya no tuvo problemas de camas que se movieran o ruidos extraños y los efectos físicos más espectaculares como flotar en el aire que se mencionan en el libro y la película no aparecen en el relato original del caso. Lo que queda es lo que al parecer... Es un caso típico de poltergeist y esta familia pues, decidió interpretar las manifestaciones como demoníacas, pero igualmente pudieron llamarlas fantasmales o psíquicas. También se debe tomar en cuenta que, eh, que este caso nunca fue investigado en realidad por personas que estuvieran familiarizadas con los casos de poltergeist y todo el tiempo se supuso que el fenómeno, el fenómeno era, era real. Esto pues eh, no, no producido conscientemente, inconscientemente por el niño. Eh, los investigadores y chicos están conscientes de la larga historia de trucos infantiles en los casos de poltergeist y por lo general toman precauciones para no ser sorprendidos. Parece que este no fue el caso en el relato del exorcista, sino que realmente el exorcista fue todo un caso de poltergeist, como, tal, como lo estuvimos mencionando en programas atrás cuando hablamos acerca del el tema que realmente son manifestaciones psíquicas y normalmente de un niño. Fíjate que yo siempre he pensado eso, honestamente, ¿no? Lo que pasa es que luego se recrea, se tiene que recrear mucho el asunto de los de los objetos, ¿no? Pero acuérdate que hay una ciencia dentro de la parapsicología que nos habla de, de lo que es la telequinesis y Así esas es, cosas, ¿no? Ah, que en eso sí yo sí como que le doy cierto cierto aspecto de, de creencia, ¿no? Eh, hay varias, eh, hay muchas variantes en torno a, a los asuntos psíquicos. A los asuntos, no sé si paranormales o esquizofrénicos, más bien, alguna cuestión de ese tipo, que le produce ciertos trastornos a la persona, ¿no? Y, y es un asunto muy dramático. No recordarás tú una más reciente, que es el, el, el exorcismo de Emily Ross, ¿no? Que, sí, sí, sí, claro. Que está encasillado en estos asuntos. no? Inclusive sería... De... Yo creo que sería conveniente que, que habláramos Así muy profundamente acerca de Acerca del exorcismo de Emily Rose Porque sí, trae Sí, sí, sí, exactamente, trae por ahí cosas muy interesantes Sobre todo sobre todo En el, en el aspecto Bueno, en el aspecto de que En el aspecto de, judicial, en el aspecto es. judicial sí. exacto, esa, esa era la palabra Y que y que Realmente lo que, muchas de las cosas Que sucedieron ahí es, eh, No, vamos No tenían tanto que ver con lo, con lo Diabólico al final de cuentas no. Ahora, hay una definición que creo que se nos ha ido pasando en torno a lo que es el exorcismo porque luego también a veces se divaga mucho en esto. El exorcismo es una antigua y forma muy particular de oración que la iglesia emplea contra el poder del diablo. Pero hay una cosa, también nos dice que, que es una liberación bueno, esto ya es en el asunto de los creyentes de para liberar del poder a de Satanás en nombre de Jesús con el poder que él ha otorgado a la iglesia no es una oración personal. Esto es así como que eh, como que es algo que la iglesia se ha arropado como propio o ha hecho de suyo para decir, yo soy el único que te puedo salvar de este problema que traes ¿no? Sí, y, y también hay que, sí. hay que mencionar y este y bueno ya nos avisa Lalo que tenemos nada más un minuto, hay que mencionar y que en próximos programas también lo vamos a, eh, vamos a concretar un poquito más esto porque ahorita dijiste que, que, el, que la iglesia se, se adjudicaba el poder de, de, sí, sí, de sí, exclusivo, exclusivo de sacar al demonio de un cuerpo sí. pero hay que aclarar que no cualquier persona de la iglesia lo puede hacer, hay Hay, ciertos, hay ciertas reglas, este, o, o no reglas, más bien requisitos que debe de cubrir una persona para poder llegar a, a, a realizar un exorcismo. Lo que pasa es que la ciencia religiosa, acuérdate, no debemos esperar que es una disciplina, y una disciplina siempre tendrá un ritual, el ritual te lleva siempre al proceso, es un ordenamiento y este exorcista debe salir, si no de las diócesis, de, de las, de, las eh, de los lugares, uh -huh. o directamente de la Santa sede. Pero además hay una preparación muy profusa en todos sí. los es, es verdad. Y de eso vamos a hablar en programas de, de, subsecuentes. Así es que. <coughs> perdón. No llore, no llore. Mira, ¿cómo digo, hijo? <coughs> Jaime. <risa> vamos a la próxima semana, vamos a continuar con este tema. Y gracias a Lito Carrillo, acá al cuñado que estuvo dormido toda la grabación. Y la próxima semana estamos aquí con usted, con más de Del otro lado. Buenas noches. Si tienes algo que contarnos, escríbenos al apartado postal 456, dirigido a Programa de Leyendas. O bien, escribe a nuestro correo electrónico radio yahoo.com. Nosotros te contactaremos desde el otro lado. Radio Universidad presentó En este momento El umbral que divide la realidad De lo sobrenatural Se cierra Solo por ahora Acabas de estar Del otro lado Anfitrión Enrique Aguilar Jiménez Producción Guión y dirección artística José Luis Domínguez Musicalización Beatriz Silva Proa Grabado en los estudios de Radio Universidad y editado en los Underground Studios División de Difusión Cultural Universidad Autónoma de San Luis Potosí